cuesta poco tomar el control、soy como Claudio p o コ siempre estoy ready para el gol、mi hermano コ a コレコレコレコレコレコレコレコレコレコレコレコレコレコレ l Y luego pasa por mi casa pa' buscar la col. En uno de estos días va a caer la policía. No quiero mercancía dentro de la galería. Solo van a encontrar papeles llenos de poesía. Y se tendrán que retirar con las manos vacías. Tengo uno de ellos que me avisa todo el movimiento. Y otro de aquellos que controla todo al 100%. De esta manera juego seguro, es mi pasatiempo. Y es que apunos minutos antes del allanamiento. Si esto fuera mi oficio tendrían que darme un premio. Pero yo lo hago solo para alimentar mi ingenio. De las barras más hija de puta sigo siendo el dueño. Si es hora de lecciones de rap, yo rap. les enseño. Con un poco de mi locura no tendrías los problemas que te llegan a la hora de ponerte a escribir temas. p o r e esta sí es la última cena. La miel pura de la colmena. Ya está el veneno en esas venas. Afuera está la luna llena. Yeah、huh. Yeah Eso no es música、eh? ah. huh. yeah. Me conocen en tu esquina por tener el plug Ando como ese pura sangre En el estud, pobre de ese raperito que aprendió de tu club. Se piensa que la calle es calurosa estando en el sur. Solo l e pido a Dios por ello, que puedan salir. Si d e d i c a r a n su tiempo a leer o escribir, no tendrían tantos problemas para poder subir. Yo siento pena por su madre que tanto hacen sufrir y pido. Cielo, nombre, centro, rey, arco, rey, Me despido como siempre, un saludo cordial. A toda la gente que me escucha dentro del penal. Para todo mi bardero, un sentimiento especial. Nos veremos cuando parta la nueva instrumental. Fuck that. Y ya lo saben, eh. Esto no es música, es droga.